850-5843. Recuerde, visítenos, somos Servicio Técnico Autorizado Black a n Decker d de w o r d Profesionales a su servicio. Buenas noches, esto es Puente Alto Rock'n'Roll en la comuna de Puente Alto en el 107.5, siendo las 8, 2 minutos, iniciamos el programa que todos estaban esperando, los r o c k e r o s los metaleros de Puente Alto, los p a n k s de Puente Alto, todo el movimiento cultural de la zona sur de la región metropolitana está esperando el, su programa que es Puente Alto Rock'n'Roll. Primero que todo, indicar que en este jueves 27 de abril estamos en nuestro cuarto programa, Manolo. ¿no? u cuarto i、sí, n cuarto programa ya ¿Quinto? cuarto programa ¿Cuarto, ya hoy aprovecho de presentarles a nuestro queridísimo amigo personal a nuestro controlador en las teclas el señor don manu como está manu la <risa> <risa> presentación te dice perro ¿no? <risa> <Sí, risa> hay un límite <risa> te creí te creí c r e o d i g o chascón de a l o s que onda compadre hola、no? claro. alfredo como se l l a a el fredo el alfredo no sé ese que no es el nombre de ninguno ahí de... claro ¿ah? te creí alfredo levin que onda compadre ¿Ah, qué, hay un límite mira t e q i t o q u sacaste、pues. sí, hoy día jueves el cuerpo lo sabe ya estamos todos prendidos que el puro carretean ya t e n i s sed si、sí, a d e la sed ya si ¿Sí? buenas noches p u n t e alto buenas noches antonio buenas noches compadre nuestro quinto capítulo ya si、sí, quinto o, capítulo c ó m o p a s a la semana si、sí, increíble c ó m o pasan los programas compadre ya no sé cómo yo creo que está, estamos generando algo importante ya compadre en puente alto、sí. dándole apoyo a las bandas emergentes hoy día s a l u d é m o s l o s simbólicamente ya que el señor hernán horacio a cebedo alias don nano nos está <risa> no estamos que estoy donano que p o c e s c a n s e no <risa> no otra vez no está igual que l otro del programa、wey. no arranca programa por medio lo, lo tenemos haciendo un pololito por allá ¿eh? está ganando algunas lucas extra n a n o así que nada nada pícala compadre te estamos esperando tus fans en <risa> radio escuela te están esperando compadre así que tu conocimiento es necesario acá en el programa me siento solo con dos manos bueno no tan solo porque algunos chicos acá en el programa Pero nada, feliz, feliz, quinto programa Manu. Sí, dale. Un banano, por favor. Que, h、ah, oye, sí. <risa> Le mandamos la escolta para que llegue rápido, compadre, ¿eh? para que venga rapidísimo el programa. Le mandamos el Uber. <risa> Le mandamos el Uber. <risa> nada más. Oye Manu, dime. Mira, te quería contar algo y bueno, a todos los chicos del programa, primero que todo, pasar por una tanda de saludos, que gente que nos está escuchando desde el primer programa, compadre. Ya. Un saludo para María Eugenia Olivares, compadre, que por lo que supe está enferma, está en cama, está con fiebre. Así que,、eh, Ranocita, Funk, te recordamos acá en el programa. ¿ah? Que me, te mejores porque se viene la cumbre y la, queremos que estés ahí. Segundo, para la Paula González, para, también que no me habló hoy durante el día para las chicas de, de, la chica de Puente, la voz de... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el programa? Se me olvida. <risa> pues, no, la la voz, voz del pueblo en Puente Rock. La voz del pueblo en Puente Rock. Saludo para ellas también. Eh, ¿Quién más? Ah, para los chicos que están trabajando en este momento, v a r a Arturito. Arturo, sí, que me está leyendo ahora, porque los saludes. Te, te está hablando. ¿Ah? Sí, pero salúdalo tú porque <ríe> yo no. No, un saludo <ríe> a r a r t u r o para Camila que están en, en este momento e l bar pleno, cuentas n son fieles escucha ellos, así que un saludo para para ellos. ¿Ah? Oye, Manu, dime, dime, d m e Mira, ¿con qué tema n o estamos oyendo actualmente? Primero que todo, chicos, que de、eh, Radio Escucha, les tengo una primicia, una sorpresa. Tenemos en la mesa. En este momento, tres invitados increíbles que pertenecen a una gran agrupación Puente Altina. ¿Ya? Que se llama, ¿cómo se llama, chicos? Sonó la carnicera. Sonó la carnicera, un abrazo para ellos, chicos. Bueno, cabros, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien, aquí estamos. ¿Sí? ¿Todo bien, Mayerlin? ¿Todo bien? Sí, gracias, estamos súper contentos que nos hayan invitado al programa. d a l t o Es un honor para nosotros, ya que, como ya tú sabes, el 100% de la banda de Puente Altina. Sí, son c a、no, no, no, Tenemos algunos、ah, que no, no sé、sí、cómo dos. El 99.9.、Sí, no, hay, sí, claro. hay, hay un infiltrado que no es de puente. Claro, hay un infiltrado. Hay un infiltrado. Mira, oye, bueno, so, ya se dieron cuenta, chicos, tenemos a la gran agrupación Sonora Carnicera en nuestro programa Puente Alto Rock and Roll.、Eh, chicos, ustedes son catorce, son muchos, rompen el esquema en sentido musical de, de la mayoría de las bandas de Puente Alto, que estamos más habituados a ver a bandas punk, rock, pero con un duro, o sea, con un tema definido. Y ustedes nada, ustedes hacen pachanga, ¿o no? Pach, pan, pachanga, punk, algo así, ¿o no? Cuéntanos ustedes. Más o menos, o sea, en realidad encasillarlo en un estilo sería complicado, pero es una mezcla un poco de pachanga, de cumbia, de punk, de, de rock, de sonido de puente alto tratamos de, de, de imprimirlo en, en lo que es la banda. Vale, bacán. Eso es, eso no es la canicera, es una, una mezcolanza, una ensalada de varios estilos en realidad, ¿o ¿no? Sí, siempre yendo por el lado、eh, del punk, del rock,、eh, una cumbia consciente, combativa, no, no hablamos solamente de, de la fiesta. y... De Ale, ¿y? <risa> no hablan solo, solo, solo de mambo, no es solo mambo sí, el no tema. No es solo mambo, también tenemos, siempre nuestras letras son con cocinta social y eso nos ha llevado a muchos lugares. Como carnavales,、eh, Ocupa,、sí. siempre t a m o s s es ese nuestro movimiento. No, y en, gran, en grandes espectáculos, estuvieron, por lo que supe, estuvieron hace poco en la, la fonda permanente, ¿no? Sí, nuestros amigos los secuaces nos invitaron a cantar un temita con el cual fuimos con el vocalista, que es Liendrich. Le mandamos saludos. Saludos a l e n o le dieron permiso. No lo dejaron. m <risa> a、ah, ni paqueado, m a ni paqueado, Liendrich. <risa> sí, un poquito, pero lo queremos hoy a la Nancy también. Dale, oye, pero igual han estado en varios lugares, bueno, y importantes、eh, a, a todo nivel de espectáculo. Así que vamos a empezar con la ronda de preguntas, chicos, ¿les parece? Dale, m a n o Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerle básicamente. Eh, ¿Cuáles son sus influencias musicales? O sea, a, a qué, a, ¿cuáles son las bandas, cuáles son las tendencias que, que dieron el puntavía inicial para que se iniciara Sonora c a r n i c e r a Bueno, yo e voy a hacer cargo de la pregunta. Mejor Daniel, alias l a g a s l a g a s l a g a s es un multiconocido. A nivel Puente Altino. Te, te saludo el portero abajo ya. Eso ya es. No sé por qué. Es famoso, es famoso. ¿En qué, en qué lugar me encontré? No sé. No me acuerdo. Dale. Bueno, vamos、eh, a ver. p a a nivel de influencia, nosotros igual tenemos una influencia bastante extensa. O sea,、Dale. llevamos muchos años tocando, muchos años escuchando música desde muy chico. Y principalmente hemos recibido influencias de lo que es el punk rock. O sea. con bandas como la Floripondio, la Polla Record, Fiscales, Sandino, Fabuloso s Cadillac, Auténtico, Uy, la, la lista sigue la lista así, larga, y, ¿no? y lo que es Cumbia, Armando Hernández, todos、oh. los Años Nuevos, Malecón, t o m m y r a y Pastor López, Amar Azul, después ya igual la mezcolanza así, Escalaria. Que... O sea, nombraste, ya ganó, nombraste el pedazo de banda, me, me sorprende, o sea, no me sorprende, en realidad Armando Hernández, compadre. el grande armando en un aplauso armando hernando、yeah. eh? hay que llegar la finito compadre no armando hernando hernando hernando por lo que <risa> un gran unido lo <risa> compadre、ah. sí, aguante armando h e r n a n d e r n a n d o e r n a n d a n d o r n a n d o e r n a r n a n d o h e r n a n d e r n a n d o h n a d o h e o h a n d o h e a n d e r a n d o h e a n o h e a n d a n d a n d e r n a n d o e r a n d e r n a n d o hernando h e r n a n e a n d h a n d o e r n a n d o e r n a n d e r n a n d e a n d o h e a n d o h e r a n e r a n d o h a n e r n a n e r a n d e n a d e a n d e r n a n d e r a n o h e n a e h a n d o e r n a h r a d e r n a n d n a n d o e n a n d e r n a d e r a n e r a n d o y a n d o e r e r e h a n e e r n a n e n a e d e a n d a a n d a e n a e r h a d a n e a n d m i r e justamente en el e show que me nombraba recién、uh -huh. de la Fonda Permanente,、sí, c o、claro. m p a r t i m o escenario con Armando Hernández. No, sí, s a sí. Un orgullo. o y absolutamente. e s t s e m p r e e a z Armando e n á n d e z、sí, ahí sí, al, sí, al lado. Hago,、sí. Yo la amo, sí. b a c á Oye, chicos, no o sea, yo, mira, lo que, yo, lo que vino de la, de la banda de Sonora, o s a para llegar a esos espacios、eh, se nota un buen trabajo. La verdad, l o felicito por eso. ¿Ya? Yo siempre he dicho que, que l a b a n d a Puente Altina, en este caso Emergente o ya un poquito más c o n o c i d a Tienen todo el talento para tocar en cualquier parte de Chile, ¿ya? Entonces, eso es importante que al final, este tipo de. No solo a enfocarse a este, al público Puente Altino, al público La Florida, La Pintana, sino ir saliendo, haciéndose escuchar en otros lados. Así que, nada, felicitaciones por eso. En relación a eso, mano, ¿cómo, ¿cómo estamos con el temita de Sonora ya para t e r a r l e uno? ¿De Sonora? Sí, obvio. Sí, pues si hay un tema listo ya.、Bueno. Ya,、eh, mira, vamos a a h c e r un jueguito. ¿Cuál de ustedes, chicos, va a presentar el tema que vamos a t i a r en vivo para nuestro Radio Escucha, compadre? Así que. Nada, los dejamos con ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Cristian. Cristian nos va a presentar, chicos, y les va a dejar para que ustedes escuchen a nuestros radioescuchas en Puente Alto Rock and Roll un tema de la sonora carnicera que se llama Catrileo. Catrileo. Dale. Eso era, muchachos, Catrileo de la Sonora Carnicera acá en Puente Alto Rock and Roll. ¿Cómo estuvo el tema, mano? ¿Te gustó, no? Sí, me gustó bastante.、Bravo. Un sí, aplauso a los cabros, están b u e n o n o Sí, están b u e n o Le pone n el lado. Oye, chicos, la Sonora Carnicera, matrimonio, bautizo, mambo, todo lo que sea mambo, Sonora Carnicera en Puente Alto. Así de, es. Dale, oye, seguimos con la ronda de preguntas, compadre. Queremos、eh, consultarle cuáles son los, los inicios de la banda integrante, cómo partió Sonora. Uf, esa pregunta es. Extensa, de responder voy a tratar de resumirla.、Eh, la banda empieza a formarse más o menos como en, en, en el año 2000, en la época que estábamos todos saliendo del colegio. Es、eh, la historia de un grupo amplio de personas ¿Ya? que parte en realidad en varios núcleos, porque en, en varios colegios, puede ser 115, en la MATE, en la Industrial, en el colegio Isaguirre, se empezaron a formar bandas en ese tiempo. c o l e g i o e m b l e m á t i c o de Puente Alto. Claro, entonces.、Uh -huh. Cuajaron en que hubo un momento en que el, el movimiento de bandas de puente era bien importante, bien amplio. La época dorada,、sí, el, sí. el punk en Puente Alto, las tocatas la nocedal. Y ahí es donde empezamos a compartir experiencia s y de, pasamos de ser varios núcleos a ser un grupo unificado. Nos empezamos a conocer todos. Así pasaron los años, ya más o menos al,、eh, al terminar la década del 2000. Ajá. Eh, las bandas empezaron a ir en ocaso, empezaron a terminarse algunas por qué sé yo, por qué i motivo. Y nos vimos en que habíamos hartos músicos que estábamos cesantes. Estaban ahí, estaban sin banda, digamos, claro, a eso. Pero ya éramos amigos, amigos de harto año, entonces por ahí surgió la idea de formar una banda con todos los ex integrantes de un montón de bandas de Puente Alto. No sé, mira, son un montón, por nombrarte alguna. n o m b r e alguna, a ver cómo cuáles. Confusión, Los p e n c a m a l Influencia, Germinal, Bajo el Puente, El último Los Sueños, Tollería, Los Paraguapléjicos del Ritmo, Asalto Armado, Ofensiva, Villavicencio 13 y 1, Hígado en Huelga. No、a、sé. ver, son c a d n c i t a s o、oh, perros. Y de cada una de esas bandas ¿Ya? hemos robado integrantes para formar lo que hoy día es la Sonora Carnicera. En el año 2010, a mediados del 2010, fue cuando nos juntamos ya a, a, a hacer los primeros ensayos. Dale. Y nos juntamos en lo que era antiguamente una carnicería. Dale. Y empezamos a ocupar ese espacio para ensayar. Ah, por, disculpa, ¿por eso viene el nombre de Sonora Carnicera. Qué buena, qué buena. El、eh. 50% viene por eso. En, también el otro 50% viene por lo que representa carnicería.、Eh, Es un nombre potente. Sí, fuerte. O sea, sí. Hay harta violencia en el nombre. Y tal vez eso r e p r e s e n t a un poco cómo nosotros vemos la sociedad、eh, en el sentido de que、Dale. nos d e s p u b r a m o s uno a otro y la banda tiene un sentido de crítica social bien, importante bien, y marcada. Bien potente. Entonces、eh, adoptamos ese nombre y pasó de ser primero La Carnicería a Sonora La Carnicería y después. Lo cambiamos、ah, a Sonora, no, Sonora con Z y c a n i c e r a con K. No, pero Para... el nombre está potente igual, hay que decirlo. O sea,、sí, s、pues. no、importante el tema del nombre. ¿eh? Entonces ahí, claro, el nombre también tiene algo de, de estética rock. Sí, que es lo que nosotros tratamos de mantener siempre en la banda.、Eh, tener. El corazón del rock and roll, pero la forma de la cumbia. Exacto. Oye, chicos, gracias por, por la respuesta. Cristian, ¿no? o Cristian,、sí, sí. oye, gran respuesta de Cristian, compadre, en relación a los inicios de la banda.、Eh, ¿Qué más? El,、eh, chicos, hay un boom muy importante en cuanto al, a, la, a la. En relación a, la, a, lo, a lo que h a b l a b a recién, Cristian, en cuanto al, al, al boom que estamos moviendo, estamos viendo a campo en teatro, en cuanto a las bandas emergentes. Hubo、eh, un tiempo, tú decías exacto lo que tú decís, porque al final hubo un tiempo en que el, este boom también. Funcionó, pero quizá s no se aprovecharon las circunstancias, ¿cachai? La, la forma de que las bandas salieran, se mostraran, el trabajo era menos profesional, el, la grabación de d i s c o porque una cosa es que toquen, toquen, toquen, pero si no graban nada, ¿cachai? No nos queda registro de eso. Entonces, ahora yo creo que las bandas Puente Alpina Emergentes están. Están más, más, más profesionales en ese sentido y tienen que grabar discos, tienen que hacer promo, tienen que tocar el, el merchandising, las poleritas, todo influye. O sea, estamos copiando en realidad buenos ejemplos de las bandas que están sonando a nivel nacional. Así que, en ese sentido, ¿qué opinan de, de la, del apoyo de l a b a n d a e m e r g e n t e en Puente Alto?、Digamos? Yo, mira, estoy súper. Aquí,、eh, yo soy Jean-Paul Quintero, soy Jean con Guero, uno de los últimos integrantes que ha llegado a la banda.、Eh, yo creo que el apoyo. Aumentado de bandas emergentes y el apoyo de espacio s es súper importante. s o pensando en que es una de las comunas más grandes. Sí, claro, de hecho es la comuna más grande de Chile. Sí,、uh -huh. y, y, y ya pensar en eso significa que tiene un potencial de desarrollarse muy grande en, en muchos aspectos, pero particularmente en términos culturales, en, en generar música, en generar espacio, en generar conciencia y trasladar、eh, un pensamiento de una sociedad a través de la música. Absolutamente. Que,、eh, eso lo hacen muchas bandas. Y, y un, también la, la misma señora Carnicera tiene temas particularmente relacionados con Puente Alto. Vale. Además de un discurso asociado al apoyo a lo que significan los mapuches, la no discriminación,、eh, temas asociados al contexto social que nosotros les ponemos como una crítica. Dale. Y a través de un ritmo que, que es atractivo y la gente le gusta. O sea, la cumbia sea... es muy atractiva, compadre. Sí, y eso se nota. Nosotros ahora. Hemos tenido espacios de tocar en distintos lugares y siempre hay gente que prende con lo que nosotros estamos tocando, y eso es s u p e r importante, no solo en, en, en espacios como bares o, o zonas sí,、claro. de ese estilo, sino que también en, en, en, en, en todo lo que tiene que ver con la autogestión. Buenísimo. En las poblaciones, hemos estado tocando en poblaciones s u p e r b a c a n e s nos han recibido con mucho cariño y fuimos a la b a r i n a c o t a hace poco. Varinacota, en Quilicura,、sí, ¿no? Sí. Hay que, hay que ponerle, va n t r a r la panina cota, <ríe> sí, compadre. ¿eh? Sí, lo hicimos. Bueno, amigos, saludos a los chiquillos, al Germán, al c h e c h o Rap, que fueron personas que hicimos un lazo, hicimos un lazo afectivo, no solamente por la tocata, sino que después seguimos trabajando. Dale. Y bueno, se f o r m ó un cariño ahí con los cabros que también hacen música, autogestión y trabajan en la Pobla todo el rato. Sí, claro, eso es importante porque ahí, ahí, ahí la, para mí son las de real tocata, o sea, tocata en Pobla, no le hay la panina cota, yo conozco a la panina cota, compadre, y hay que ponerle. Yo un día entré con las 4 de la mañana, compadre, y eran como las 2 de la tarde acá en Puente, <ríe> la Plaza de Puente, así como era un, un círculo increíble. Oye, en relación a eso también queríamos guiarles、eh, y consultarles sobre si tienen material disponible, álbumes,、eh, hay al, al, algo grabado, digamos, de Sonora. Bueno, sí, eso me toca hablarlo a mí. Dale. Eh, si、sí, mira el material que tenemos disponible, el demo de la sonora, hay un que, demo. Si、sí, hay un demo que lo grabamos en el 2013, 2014 más o menos. Y el demo que aún tenemos sonando, ya que nos encontramos trabajando nosotros en el disco,、uh -huh. eh, estamos trabajando con Natural Audio. s a l u d o a Pablo Herrera, amigo. Por、Dale.、Final. Que termine la pega luego. Claro. <risa> estamos así la espera de.、Uh, ya estamos en la parte final. Bueno, ¿Y e s cuándo la... estaría saliendo? ¿Es e ese... es un demo un disco? Es, es un disco. Lo grabamos aproximadamente hace unos 2-3 años, pero no hemos demorado un kilo en la masterización por qué sé yo. se yo. Así que se... esperamos que esté ya pronto a. Vale.、Eh, este es、eh, su espacio cuando lo t e n g a listo claro, cordialmente invitado es, para la promo, ¿vale? un embarazo, más o menos, vamos en el noveno mes. Ya, hasta, hasta que sale s el pan del horno ¿ah? si、sí, alguien oye pero a, a, a ese nivel、eh, te, pero lo que se escucha actualmente sonora conicera、eh, de que es un demo es un disco cuántos temas es un demo que es la grabación de un ensayo que hicimos pero no, no es una grabación de un ensayo cualquiera solo con ambientales sino que igual hicimos con un trabajo un poco más p r o ya genial entonces pero igual、eh, la calidad de la banda ha cambiado b a s t a n t e de la vez que grabamos hasta ahora, o sea, todos hemos mejorado en aspectos personales como m ú s i c o y como banda, en en conjunto, suena, mejor, como banda en conjunto también、eh, hemos mejorado bastante. Entonces,、vale. en realidad no es como un material fidedigno en este momento、uh -huh. de lo que es la banda. Dale. Pero, como te digo, estamos trabajando en eso, Antonio.、Uh -huh. Y... No m es... da Oye, n n c e o pero en base, ¿no? en base a eso, oye, <risa> queremos... que, No sé, yo creo que nuestros radio escuchas están, están verdes por escuchar. Están ansiosos por escuchar otro tema desde la zona de carnicera. Manu, ¿tenemos algo por ahí o no? Sí, sí, sí, sí, tenemos algo más. Dale, nos vamos con otro tema de la zona de carnicera, chicos, amigos de bueno, acá en Puente Alto Rock and Roll. Dale, Voy a presentar、Dale. yo el tema que es el Loco Lalo. Este tema, chiquillo, es、eh, un tema con personajes de Puente Alto, por eso lo queremos transmitir a ustedes. s q u e n o s acuerda de Loco Lalo que andaba preguntando qué le pasó a i v a p á n o Chino? Dale, ¿cómo se llama el tema? Loco Lalo. Loco Lalo de Sonora c o r n i c e r a en Puente Alto Rock and Roll. Ya. Sin saber.、Bro. Eso es. Sonora carnicera de Puente Aldo, compadre. Todo el flow, todo el ritmo. Un aplauso a usted mismo, compadre. Increíble. ¿Cómo está cenando? Ya saben, compadre. Matrimonio, bautizo, mambo, tocata, recitales, lo que sea. Baby shower, q kermese, entierro. Sonora carnicera. ¿Cuál es, el ¿Cuál es el teléfono sonora carnicera, compadre, para ubicarlo? 621-27305. Más 569-621-27305 o en el Facebook Sonora Carnicera con 7K. Con 7K, vale. C y K. Oye, chicos, ahí está el contacto Sonora Carnicera, cualquier cosa, 5% comisión, lo cobra un Manu, compadre. <risa> <risa> Oye, e s un desafío, bueno, ya saben, la, toda banda que llega acá a Puente Alto Rock and Roll, el desafío es un tema en vivo, compadre. Así que va a ser, esto va a ser histórico, Manu. Tenemos una sonora en cuánto? En <risa> dos metros, tres metros cuadrados tenemos una sonora completa compadre. Maravilloso. Así que, dale.、Eh, chicos, los vamos a invitar, ¿cómo se llama el tema? La bombita o no? La bombita, así que, dale. ¿Quién marca? Invitados, sonora c a n i c e r a en Puente Alto Rock and Roll en vivo. 全ての戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、e て t 戦争で、全ての a 争 e 全て e 戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、全 e m 戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、o s の o 争で、全ての戦争で、全ての戦争で、全ての戦争で、全ての戦 n で、u ての戦争で、全て フォーマル やった carabinero u e n a acá buena c a b r o felicitaciones compadre un aplauso a u s t e d e mismos o n ó la carnicera aguante aguante es una carnicera vecina codina y osandón mienten la hola la h o r a hoy como el dicho manu manu dice cada como es una eso de una cuña pero no no no esa, no no no no no no o No, no, no. Las declaraciones son responsabilidad、ah, sí. de q u i e n、no、e las emiten, n ¿eh? a、ah, sí, Nuestro invitado. Oye, Manu, chicos, gracias. Agradecido porque estén acá. Nos queda solamente una ronda de preguntas que se la hago al Leandro Chigüan increíble. Primero que todo, felicitarlo. s Están sonando increíbles. ¿Ya? Gracias, gracias. Segundo, el tema, los shows que se vienen, chicos. Claro, viene súper cargado el fin de mes. ¿Ya? Eh, nos vemos mañana en Pleno Puente, el sábado 29 en la cumbre del Rock, el 5 de mayo en el Colegio Popular Pablo Freire y el 19 José Miguel Carrera con b i g u ñ a Maquena. Y en el 22, cerquita, se viene lleno de sonoras. Harta actividad, harta sonora carnicera. c h i c o un aplauso para ustedes, muchas gracias por estar en Puente Alto en Rock and Roll. Cortito, breve, compadre, por favor. Un saludo. Yeah. <risa> Un saludo bueno para todos los cabros del PD ahí en el bosque que l e damos ahí PD y PDC en realidad que estamos luchando ahí para salvar cabros. El flagelo de la r o a g o social y todo, ¿no? p r o social, sirvo、sí, s n cabro que todos los cabros que le ponen el aguante y el pecho a la las balas todos los días y h en la b o l a que trabajan comprometidos a tra h en l trabajo. Vale. Yo, un saludo, un saludo, saludo para ellos. a l u r a mi Casila、sí, que me está escuchando. o a pues e o s i t o Se nos puso coqueto. ¡Ah, coqueto, coqueto! o Vale, cabro, bueno. Increíble, increíble.、Ah, un saludo gracias, para ustedes, c o p a d r e ¡Chao, Nancy! ¡Te vamos, n o s vamos ahora con el siguiente tema! Despedimos la zona de la carnicera acá en Puente Alto Rock and Roll. Gracias, cabro. Nos vemos de ahí. ¿Ah? Saludos, nos vemos también en la cumbre Rock Puente Altino, compadre. Nos ¿Ah? vamos a tener cerrando a la Sonora Carnicera. Manu, ¿cómo estáis? Bien, pues y todo, o q u e d a l ¿Cómo estáis? Bien, te está has <risa> vuelto loco, compadre, con la zona c a r i c e r a Pues así e s t a b e n d o sea, cuando...、sí、bien, no, porque... Pero hoy están sonando i n c r e í b l e los cabros, compadre, ¿eh? hay que decirlo. Sí, s e n a n súper bien. Están e n t r e t i d o s Así que el sábado van a estar ahí con todo el mambo.、Eh, exacto, van a estar. ¡Separando! <risa> van, a...、no, van, van, van a dejar la patada, compadre.、Sí. En ¿eh? la cumbre <risa> Rock Puente Altino. Oye, Manu, dime. Nos vamos con otra sección, aprovechando el tiempo, compadre. ¿Ya? Los a u s i c i o s e d a l Nuestros colaboradores. Ya, en primera instancia tenemos a Cuervo Rock. Cuervo Rock, la tienda del rock de los artículos de souvenirs en Puente Alto, relacionados al rock, al metal, con poleras, tazas, chapitas, compadres. Chapita ha pedido, o ¿eh? a Ojo, parches, figuras de colección, póster y mucho más. Polerones y poleras en Cuervo Rock, ubicada en la Avenida Concha y Toro, 1315, local 40. Feria Artesanal, estacionamiento Home Center, donde nuestro amigo Rodrigo, compadre. Un saludo para Rodrigo. Que creyó en este proyecto, así que, nada, un saludo, compadre Rodrigo. Yo sé que nos estáis escuchando Cuervo Rock en, la, en Puente Alto Rock and Roll. de Pronto, después pasamos a r a g l i n e r a g l i n e Sí, r a c l i n e Ese, por favor, tú haces la promoción tú mismo. ¿eh? A ver, chicos. ¿Cómo viene Rackline? Si necesitan amplificar su evento. sus eventos. ¿Sus <risa> eventos? Sí, perdón, perdón. c a y Claudio, compadre. Adá, necesitan dale, amplificar、vale. sus eventos, ¿qué ché?、Eh, t o c a d a Compadre, r a g l i n e es la solución. r a g l i n e ahí está. Sí, ahí está. Para todo el conosur de la región metropolitana tenemos amplificación para distintos eventos, ¿cachai? Ma mayoritariamente está enfocado al rock y a las bandas e m e r g e n t e s Perfecto, perfecto. r a g l i n e Sí, r a g l i n e compadre. Ya nos pueden ubicar ahí en Facebook. ¿Ya? ¿Cuál es el Facebook, compadre? El Facebook es r a g l i n e Backline y Eventos. Mira, ¿y tienes teléfono? Sí, compadre. Tenemos el 9. 59345788. Perfecto. b a c k a i n e Ahí cualquier consulta, duda, dirigirla a esos n ú e r o s Exacto. ¿Oye? h ¿Nos vamos con otro auspiciador, Manu? Sí, pero no por eso es el, me el menos importante. ¿no? Absolutamente. Es Pleno Puente Bar, se perdón, Centro Cultural. Pleno Puente. Pleno puente. Un saludo, v o d e m o s repetir a los chicos, al Arturito, a h í a la a la Camila que están trabajando en este momento. ¿A d o n d Dani, compadre? Las mejores pizzas. Oye, sí, que rica、son、la pizza. La Mira, pizza, tienen empanadita, s compadre. Ahí la hace la mamá del Dani, compadre, y son exquisitas, exquisitas. Las pizas z artesanales, compadre, son un m a n j a r e Sí,、y、compadre, para chuparse los dedos. ¿viste? Exacto, la chelita, compadre. Las chelitas están heladitas, son cervezas artes artesanales también, y de la otra también. Así que. Bar cul Cultural, Bar Pleno Puente, en Santo Domingo, 178, 1, 7, esquina Clavero. Donde Don Dani vaya, que, vaya y diga que escuchó Puente Alto Rock and Roll y seguramente le van a hacer su promo. su p r Oye, m o mano, <risa> te tengo un nuevo a u p i c i a d o r compadre. Iniciamos este mes. ¡Ah!、Oh, sí. Dale, t í r a e un tema bueno, tírate un tema roquero. Este、oh, sorprendido a los chicos, a nuestros radio escuchas. De, tenemos un nuevo auspiciador. Vamos por el cuarto auspiciador ya. En cuatro programas, o cinco programas. Mira, vamos por、sí. casi uno por programa. No es malo. No, <risa> no es malo. Estamos avanzando. estamos Y a vamos ver, a ver en más. Sí, a ver si esta canción te gusta como cortina. A ver, a ver. Sorpréndeme, Manu. u f No es malo. Ya, chicos. <risa> Le s quiero dar la sorpresa de este, de, a partir de este programa. Bar 38. Ah, es auspiciador nuestro de Puente Alto Rock and Roll. Aquí en Cerquita, acá al frente de la radio, compadre. Al frente de aquí veo el letrero, de sí, hecho. Lo vi, lo, de aquí lo veo. ¿Y、sí, ¿Ah? m e d a u n a sé c u a n d o vino? Ya no, Dios se, compadre.、Ah, sí. Bar 38, a h y atendido por Eliseo, compadre. Está el Bernardo, amigo, grande amigo nuestro, compadre. Bar 38, con el Memo, la WinFan, compadre. Sí, el Bernie. l b e r n i Bernardo, compadre.、Ah, ahí también tienen empanadita, s compadre. Cerveza. Sí, chorrillana. Chorrillana. ¿Ah? Bar 38, el bar roquero de Puente Alto Sí, ¿Ah? Hoy día hay c a r a j o que maneja, ¿no? a、sí. s i g u e nada compadre, se viene Bar 38, bueno todos lo conocen los habitantes de Puente Alto, compadre, el que no conoce n Vaya a conocerlo porque es un bar muy, muy bueno Así que Bar 38, es el s e nuevo p u s i a d o r de Puente Alto es Rock'n'Roll a d Eso era Bar 38 y la consigna. Le Dimos un poquito más de tiempo al tema para que fueran reconociendo que esa es la cortina de nuestro nuevo p f i c a d o r Bar 38. Ya, oye, nos vamos con otra sección que e s la sección de las tocatas,、pues, compadre. ¿Qué es lo que se viene este fin de semana? Se viene,、oh, se digo, viene, se viene bien, bien power, ¿eh? hay de todo en realidad. Mira, de, todo. Quiero, de todo, de todo. Mira, te quiero contar. Hay una gran peña, compadre, que se, se va a realizar este 28 de abril desde las 21 horas. en la vía de la sede O sea, s e de de la vía cana empu acá acá cerquita d también por si los invitados compadre son maiz ketch no maiz kush tuvo kilimanjaro y plan chala compadre amigos personales los chicos de tuvo kilimanjaro con un saludo personal para también para mi amigo gino a n g e l o galgan i compadre que está haciendo folclore latinoamericano de desde hace mucho tiempo así que un saludo especial para él es el primer la primera tocata que tenemos gran peña 28 de abril, desde las 21 horas, C de v i l l a g a n a Pu, en Puente Alto, con tuvo Kiriman Yaro. Buena, compadre. a bueno, ¿no? Sí, está bueno. Está bueno, ahí para darse una vueltita, t r l o Violita, un... te tomáis un navegadito, compadre, vas a t o c a d a Sí, relajado. Sí, c o v o u n e p a n a d i t a de a ver, seguramente Gino va a tener, los va a tener, interviene ahí, compadre, si dicen que van de Puente Alto Rock and Roll. Claro, los va a tener como regalones. Exacto. Oye, la otra t o c a d a que nos vamos, compadre, es una t o c a d a que se realiza en el mítico, mítico bar. De rené. Cúmple, de rené. ¿Cumple de 2 n años, compadre? ¿Cómo el bar de rené bar pasa、serio? el tiempo, compadre?、Oh, ¿eh? Yo fui hace como de años, compadre.、No, tam no, también y varias veces.、Sí. Mira, ahí, ahí tenemos una banda, compadre. Puente Altina se llama c h a y Cura. Esta banda es,、eh, fue invitada para celebrar los 21 años e l bar de René, la cual、eh, tocará el día 3 de mayo desde las 21 horas. La preventa son tres m i la l puerta cuatro mil Y el contacto es n a h u e l c h a i c u r a c o m e s nahuel, compadre, un gran amigo de c h a i c u r a Así que, banda Puente Altina, Emergente. El otro día la fuimos a ver a, a Pelino Puente, compadre. La están rompiendo, Manu. Son muy buena banda. m u y buena banda. Tendré que ir a verla en algún momento, o No, te la estáis perdiendo. Y va、bueno, a ser compañía también a c h a i c u r a Ese día austral también. Otra banda. ¿Ya? Así que, no, escuchar esas dos bandas que vienen con el tema de los ori lo pueblos originarios. Eh, es un tema importante, así que invitados cordialmente desde acá a todos los s e d i e n t e s de Puente Alto Rock and Roll, vaya al bar de René el miércoles 3 de mayo a celebrar los 21 años de este bar con todos, o sea, con una, una, un representante d Puente Altiro que es c h a y Cura. Dale, Manu, ahí tenemos las tocatas, compadre. ¿Sí? Mira, por mientras vamos a tu sección, por perro. ¿Ah? ¿A mi sección? Sí, sí, sí, tu sección. A ver, d a m e un momentito, a m o s El cover de la semana con Dunmano, que insisto, evaluamos en c a r e n reunión de pauta, evaluamos si este, este, sección, esta sección es buena o no. Y, <risa> y, y sigue acá, no sé por qué, ¿cachai? Pero será porque nos, cada semana nos sorprende d m a n o así que, te, por favor, sorpréndeme esta vez. Esta vez te sorprendo con el cover de la semana. ¿Te acuerdas de un evento que hubo por ahí por el año 91? Si mal no recuerdo. Ya, ya. Si mal no me juega.、Dame、la memoria. Dame más datos, perro, dame más datos. Fue un festival tributo a Freddie Mercury, compadre. Al gran Freddie Mercury, ya. Sí, a Freddie Mercury. ¿Tú caché que tiene una voz incomparable ese hombre? El, un, el registro único. Un a, registro único. Absolutamente, compadre. ¿Ya? Participaron muchos artistas, entre ellos Elton John. Estuvo、eh, Axel Rose. Ya. Estuvo George Michael. Estuvo s e o l No, pedazo s artista s tributando todos a Fredio, ¿no? Sí, tributando todos a Freddy, ¿no? sí, todo a Freddy compadre.、Eh, cuatro horas y media, casi cinco horas, duró el Mira, festival completo, ¿ya? Excelente. Y de ese festival les traigo un extracto, o c a c h é Que a mí me parece el mejor que. El que más resaltó dentro de todo lo que estuvo, sin desmerecer a los demás, s c a c h é Sí, sí, sí. Estamos hablando del mismo tema, compadre, y ya estoy cachando a dónde vais. Estamos,、ah. estamos hablando del, para mí, el mejor. A ver, la mejor versión de un tema de, de, de, de Freddie Mercury, de Wynn, hecho por. Nada, tú lo vayas a presentar obviamente, pero, pero increíblemente a nivel de registro vocal es lo más parecido a Freddie Mercury. Sí, Así que Manu, dale, ¿con qué nos vas a sorprender? Mira, en este día te traigo Somebody to Love. ¿De quién? Con George Michael, compadre. George Michael en Puente Alto Rock and Roll. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Pedazo tema, me sacaste en Manu. ¿eh? Pedazo tema, compadre. ¿Usted cree? Sí, George Michael, compadre.、Eh, con la, con la versión, o sea, versión de George Michael. De un tema i c o n o de Queen. i c o n o del señor Freddie Mercury, compadre. Lo sacaste. Nos sorprendiste una vez, Manu. Oye, y, y tenemos el invitado fantasma, ¿Ah? no, Absolutamente. No, mira, do, vamos a la siguiente pregunta. Don Hernán, ¿cómo está? gracias a un h e n a n eso era nada más su opinión fue increíble compadre、ah, gracias te extrañamos oye manu Bien, mira vamos vamos con un tema súper importante compadre que se viene que es un evento que estamos organizando con Productora Movilit, compadre. En... Sí, sí ahora, ahora, bueno, gracias a Dios y gracias al destino, compadre. Estamos trabajando a nivel de productora en un barcillo acá, ¿cachai? ¿En serio? En la vía Concha y Toro, 019, compadre. h o y pero yo conozco esa esquina. Ahí El... mismo,、ah. al, al lado de la bomba, compadre. Ah, perfecto, ya sí, en la s q u i n a de s a g u i r r e Exacto. Y inauguramos, compadre, ese, ese espacio, compadre, con la cumbre del Rock Puente Altino. h Oye, e n serio, Filé? Se、compadre. viene bueno, compadre. La cumbre del Rock Puente Altino 2. Este sábado y domingo, compadre.、Eh, ¿A contar de qué hora? ¿De qué hora puede llegar la cumbre? Mira, desde las 8 y media 9, compadre. 8 y media 9, más buena hora, 9, ya, 9, hora, 9 de la noche. Estamos ahí, compadre,、eh, en la cumbre del Rock Puente Altino 2. ¿Te puedo contar, Manu? Sí, dime, que, dime, ¿qué bandas van a estar? Mira, el día sábado tenemos confirmados a bandas como Menadier. Ya, ya, Menadier. Mala resaca. Oye, que son buenos, son locos. Son buenos, cabrón, ¿no? <risa>、sí. Mala resaca. Bueno, Menadier, un, un saludo para, Ricard, para Ricardo, compadre, un amigo.、Eh, Abismo, vamos a tener también a, a esa banda. Abismo, Muy... creo que van a estar abriendo ellos. Ellos abren, de hecho. A ¿Ah? las e z a las diez, a s de i z y cuarto, de media. Abismo, compadre. Ya, ellos perfecto, abren la, la segunda cumbre e l rock Puente Altino 2. Buena. Va a estar m i d e m una banda clásica de Puente Alto, compadre,、sí. con nuestro amigo personal. El Al, señor Alex, Alex saludos sí, para él. El que no hace los flyers. El que no hace los flyers. Y vamos a tener también h a c e tres, compadre. Así que, Manu, eso va el sábado. Ay, el día、piere. domingo. No, oye, oye, pero te queda alguien más en el sitio. o a sí? ¿Por、pues, quién? Ah, o q u b v i e n o b v i a m e n t e Sierra, la gran, gran, la gran Sonora Carnicera, Sonora la banda que r e c i é n t u v i m o s acá. Así que, eso va el sábado, Manu.、Sí. Y el domingo, compadre, tenemos a Estación Común, Condena. e t o y face un saludo papá o loco sí, Barca, sí. que lo está escuchando compadre Grande, y, en condena, y en condena a blady compadre y en estación común el, tenemos a, al, alonso. al aloncito <ríe> al, alonso el regalón el, el, el, el regalo. incomparable si、sí, ah, no un saludo alonso y p a l rodri también para pa rodri sí, también pues también tenemos a salto compadre que vienen de allá del límite justo entre la p i s t a n a de puente alto con juliano compadre con el ignacio unos grandes amigos También tenemos a la banda errante, compadre, con Emerson de la Jara sí, en la formación. Proyecto, ¿Ese proyecto nuevo que tiene? Un、bueno. proyecto nuevo que tiene, es, que, que, que se arma, de hecho, con un baterista, el baterista de ropa vieja, el e l í a Fuente. Está ¿Ya? el Jano también, el Jano Basualto, que es bajista de ropa vieja, compadre. Y, y obviamente Emerson de la Jara en voz, y no me acuerdo el nombre de guitarrista, un, un gran amigo igual, saludos para él. Y <risa> <es que risa> no me acuerdo el nombre, y Y Emerson de la Jara en voz, compadre, ex vocalista de posesión. Así que, errante, se viene en la cumbre de Ross Puente Altino. Y terminamos, para todas las sorpresas de los, nuestros amigos, ¿Sí? con una banda tributo, ya que combina, ¿por qué no? Combinar con banda emergente. Y es la banda tributo Sign of the Cross. Que、claro、es la cross. Sign of the Cross. Es la banda tributo a la d o n c e a de hierro, Iron Maiden. Es, Iron Maiden, compadre. O sea, va a, a terminar esa cumbre, compadre, a full, muy arriba, compadre, con. Con un gran d e amigo, un saludo para el Mauricio, para el Irjo, para Seba, compadre, para Gonzalo, para el Alexi, compadre. No es porque los conozca, pero son grandes amigos míos así que, y, y de la productora, vamos como tal. Así que cerramos la cumbre del rock pentartido con Sign of the Cross. Ojo, vienen con un show de larga duración, Manu. Sí, y con un show audiovisual, creo entender. También ¿no? vienen con un show audiovisual, larga duración. Creo que vienen con.、Eh, Gran parte e l Madden England, compadre. Así que para los fanáticos,、oh, filete, filete. para los fanáticos de lance de hierro que nos están escuchando, p u e l t e a t r o Rock and Roll, este día domingo en la cumbre Rock p u e n t Altino, cierra Sign of the Cross, tributo a Iron Maiden. Manu, u n o me ha tirado un temita o no?、Eh, sí, pues, ¿Ah? sí, i tú estás e s que estás, parece sí, que están tocando el timbre, un perrito, ¿eh? <risa> ¿ah? Ojalá llegue, llegue luego mi compadre. Así que, Manu, te sorprende, mira, yo te pedí un tema puntualmente. Sí,、eh, un tema, a ver, un tema como este me parece, ¿eh? Eh, Exacto, p a d r e s t e es un regalo para todos nuestros oyentes en Pueste Alto Rock and Roll. Maldito, Maldito duende. t e Héroe s del silencio. Hoy,、vale. pedazo de tema, compadre. Se lo pedí yo. Bueno, va, va dedicado a todos los r o c k e r o s de acá, de Puente Alto Metalero, compadre. Con Héroe del Silencio, Enrique Mombré. a ¿Ah? maldito、sí, dónde, pedazo de tema, Manu. Sí, compadre. ¿Ah? Sí. Bueno, el tema. Es pedazo de tema, compadre. Como te contaba hace un rato, saludo a r a Cristian, que hoy día me molestó por ese tema diciendo que era. Que era mi tema ígono. Ah, el único que me sé en karaoke, ¿Ah? Así que nada. Oye, hermano, te quería contar. A y ver, espero que me... le, le hayan gustado a los chicos、eh, maldito duende de Eros del Silencio Españoles. Mira, seguimos hablando del tema de la cumbre del rock Puente Altino, compadre. Se viene full. Grandes bandas, compadre. Va a haber、eh, cervecitas baratas, cosas para comer. Ya produce, obviamente, Movedic Producciones. Y con la colaboración de Puente Alto Weekend Weekend TV. Esto es en Avenida Concha y Toro, esquina y Seguirre, con Cha y Toro 019, compadre. A metros de la Plaza Puente Alto. A partir de las 21 horas, solo por 10 l u g u i t a s en Bar Moby Dick. Un nuevo espacio que también se está abriendo, Manu, para los que nos gusta el rock. Sí, para las bandas emergentes también. Absolutamente. Si、sí, quieran a... mostrar su talento y avisarnos. Avisar. a ¿ah? Organizarse. Están agendando fechas, así que. Dale n o va, s e viene. Así que bueno, y también queríamos hablar de, de, de este espacio, ¿cachai? Queríamos mandarle salud al staff que va a trabajar en la cumbre del Rock Puente Altino. A Diego, a, la, a la Lucy, a l k a r i compadre. Bueno, a, a, obviamente h e r n á n a c e v e d o Hola, Nano, ¿cómo estás? ¿Qué opinas? Gracias, Nano. h e r n á n a c e v e d o también va a estar el parte del staff. a Oye, claudia cofre、si no. compadre de por cierto aclarar que nano idea no puedo llegar por un tema de tráfico el tráfico sí, de tráfico no y que、eh, como se llama no está me llamó me dijo que era el tráfico yo、oh. le dije compadre te pillaron <risa> traficando t <risa> no el、te、tráfico llamo, de locomoción hoy、ah, a claudia cofre compadre también que va a estar en el staff Obviamente, el que habla, el, el, el señor Antonio Vergara. Claro, y también el, el que habla, el señor Manu. Vamos、sí. a estar todos ahí esperando, los chicos, creando un staff increíble en la cumbre del Puente Altina del Rock 2. La segunda parte, la versión 2. Así que, un saludo para todos esos e l l o s chicos. Y nos estamos despidiendo ya con el programa Puente Alto Rock and Roll.、Sí. Con, con la interacción tuvimos en la carnicera, como b a n d a emergente. Manu, es un honor cada día. Cada día, cada programa. Gracias, gracias. Totalmente c o n o c o p a d r e Y、gracias. contigo también, nano. Contigo también. Así、sí. que, que un saludo tuyo, nano. Gracias, nano. Increíble. <risa> me parece. Como dices tú, de todas maneras, hermano. De, manera. de todas maneras. Hoy、sí. voy a aprovechar de mandar unos saluditos. Ah, nos vamos a empezar a pelarnos. Ya. Dale. t i e n m a n o cinco minutos <risa> para pelarte, e n m a n o No, compadre. Un saludo a todos. Mis amigos que escuchan, c a c h e y apoyan. Esta instancia. Ah, ya. a l a c h a i Mi amiga la cata, que me está escuchando allá en Guachuraba, p、pues, compadre. Oye, pero saca una duda, en cada programa nombrada cata, ¿hay, ¿hay algo ahí o no? ¿Hay ¿no? ¿No? pura amistad, compadre? No, así se empieza todo.、Ya. Amigo Sprite, compadre, cuando <risa> le v a s á i s la lengüita a la botella, amigo Sprite. Ya, ¿Ah? <risa> Oye, a la maca también que sigue el programa. A la maca, mira. Sí, a para la bicanda, al Danilo, al Arturo.、Eh, ¿Qué o n d me está escuchando el programa? Eh, ah, y el otro arturo también por el de pleno puente s í、sí, hoy saludo para él t e n í alguien a más ¿no? ¿no?、Eh, creo que no creo ya, que ya no está saludar、ahora. mira a obviamente el primer programa se lo dedicamos a ella a mis hijas a antonella、e、isabela y a claudia frey mi pareja así que saludos para ella para todos Ah, estamos á b haciendo Puente Alto Rocarro Roca, con mucho cariño en la radio Puente Alto 107.5 que nos ha acogido a, a este proyecto, a este loco proyecto que se inició como una, una idea ¿Sí? y que nada, le、pues, está dando fruto y está, nos está yendo bastante bien. Así que dejamos chicos, nos estamos despidiendo de un jueves más, espérenos. De 8 a 9 en Puente Alto Rock and Roll. El próximo jueves, Manu. El próximo jueves, compadre. De 8 a 9. De 8 a 9. Volvemos <risa>、sí. con el rock, el metal y la banda emergente en Puente Alto Rock and Roll. Y lo dejamos para、oh, ustedes con oh, un oh. tema ícono del rock de despedida. Escúchenlo hasta el final con ustedes. Puente Alto Rock and Roll. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau, chau.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 アソシャリ。 Oye, ¿tú sabes dónde puedo pagar la luz? Sí, claro. Puedes pagar en Servipax, Sencillito, Caja Vecina, Servietado, s u n i r e d Supercaja, Servifácil. ¿Dónde? En Servipax, Sencillito, Caja Vecina, Servietado, s u n i r e d Supercaja, Servifácil. Son muchos centros de pago. Sí, y puedes elegir el que más te acomode. Muchos lugares de pago a tu alcance. Aprovecha la comodidad y cercanía de nuestros diferentes canales de pago externos y paga tu boleta CGE Distribución en Servipax, Sencillito, Caja Vecina, Servietado, s u n i r e d Supercaja y Servifácil. También puedes pagar suscribiendo un pago automático con Tarjeta de débito o crédito en diferentes bancos. Para más información, visita nuestra página web w w w c g e d i s t r i b u c i o n c l Este es un consejo de CGE Distribución. Casa de r e p o s o Esfuerzo. Estamos ubicados en calle Brasil 093, Puente Alto. Llámanos al 9854 25733 o bien al 224070 397. Ofrecemos comodidad y muy buena atención para el cuidado de su adulto mayor. Tenemos personal capacitado. Cuidado las 24 horas. Valores convenientes. Llámenos y contáctenos ahora. Llame al 9854-257-33 o bien al 224070-397. Somos Casa de Reposo Esfuerzo. Ubicados en calle Brasil 093. Te estamos esperando con amor y cariño para tu adulto mayor. Milton Córdoba Vera, odontólogo, nuestro cirujano dentista en Puente Alto. Ubicado en a v e n i d a Conchitoro 176. Teléfono 23159391. Viene el 2 3 1 5 9840790. Celular 086912898. ¿Quieres sonreírle a la vida? Sí, nuestro cirujano dentista Milton c ó r d o b a Vera lo está esperando.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 Si usted tiene 65 años o más, protéjase y vacúnese contra la influenza este invierno. Diríjase a cualquier consultorio o vacunatorios privados en convenio de todo el país. Recuerde, la vacuna es segura y gratuita para usted. Vacúnate por ti, vacúnate por ellos y ellas. Para mayor información, ingrese a Minsal.cl o llame a Salud Responde 600 360 7777. Todos por Chile, Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Radio Puente Azul. Son las 9 y 10 minutos. Música, cultura, noticias, servicios a la comunidad, entretención, amistad y compañía.